Negocio en primera línea. Grupo de comunicación Radio Tudela es Radio. Sonora FM Éxitos y Tudelahoy.com. Promocionate. 948-848-820. La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Un congreso del Partido Socialista que se celebró en Pamplona este sábado 29 de julio en el que la secretaria general del Partido Socialista, María Chivite, situó al partido como referente de la izquierda y afirmó que el objetivo es liderar el gobierno de Navarra en 2019. Señalaba que los socialistas son la izquierda para que la innovación económica social, para que la igualdad, los derechos de la ciudadanía y la ética pública sean la seña de identidad de Navarra. El socialista Ramón Alzorri ha sustituido a Santos Tardán en su puesto como secretario de organización. Don Ramón Alzorri, bienvenido a Radio Tuvela Radio. Muy buenos días, Paul. Encantado de poder saludarle y entendemos las caras que hemos visto en esas fotografías, pues entendemos que para usted es un reto apasionante, ¿no? Pues sí, es un reto, es un orgullo, está lleno de ilusión y con muchas ganas de, de poner al Partido Socialista de Navarra liderando este gobierno para poder atender a las necesidades de la, de la sociedad, a las prioridades de la sociedad, que no son otras que, que los temas sociales, eh, ...el empleo y, y no los identitarios como, como ahora mismo está priorizando el gobierno de Navarra. En un discurso en el que Santos Cerdán le, le replicaba también a Javier Esparza... De que, ...de que el Partido Socialista es la izquierda y son ellos los que van a liderar el, el gobierno de Navarra. Sí, lo tenemos claro. Eh, nosotros entendemos que Upen esté nervioso, es una situación complicada para ellos... Pero nosotros hemos dado un paso hacia adelante, estamos dando la cara para liderar, no para apoyar, sino para liderar. Y ese liderazgo tiene que venir de la mano de la sociedad, porque la sociedad está demandando otro, otras prioridades y, por tanto, el Partido Socialista le ha escuchado a esa sociedad y les ha puesto en la mesa para poder llevarlas a cabo y atender a, a la ciudadanía en, en, sus, en, sus, uh, ...en sus prioridades... ¿no? Como, ...como reiteradamente dicho. Todavía queda mucho para que lleguen esas elecciones... ...pero lo cierto es que la nueva Comisión Ejecutiva Regional... ...del Partido Socialista está conformada... ...por 18 hombres y 13 mujeres... ...la media edad es de 43 años... Eh, continúa Fabricio de Potestad se, como presidente del partido y el nuevo organigrama va a contar con tres secretarías de área. Una de organización, que es la que usted dirige, otra de innovación, innovación social, con Carlos Castillejo, y una tercera de desarrollo económico, con Ainhoa Unzu. ¿A qué se deben estas modificaciones? Bueno, yo creo que hay tres temas fundamentales importantes eh, dentro de, de, del, del partido y dentro de Navarra. Una es el, la interna hay que tener paz eh, interna, hay que tener unidad para salir fortalecidos y, y reivindicar nuestras propuestas eh, hacia, la so hacia la sociedad. Otra es la innovación social, creemos que ahí está eh, la clave de las necesidades de la ciudadanía, una innovación social que pasa por una educación pública, hay que hay de calidad, una salud eh, pública, unos eh, servicios sociales eh, que atienden a la ciudadanía más vulnerable eh, potentes, en los que la dependencia sea un pilar fundamental. Bueno, ese tipo de cuestiones son eh, las prioridades y luego, como no, ese área de desarrollo económico que permite eh, el, el desarrollo de las políticas también sociales mediante, eh, bueno, pues el, la, eh, por un lado la recaudación y por otro lado, pues algo que es la principal prioridad de la ciudadanía, que es el empleo. Entendemos que el plan de empleo es fundamental, eh, la inserción de la sociedad eh, en el trabajo es lo que al final hace una sociedad fuerte, y la que luego revierte y sostiene unos servicios públicos de calidad y todo ello entendido dentro de, de un marco de diálogo social en el que los sindicatos eh, de clase tienen que ser pues, pilar, pilar básico de, de, de, de, ese plan, de esos planes de empleo y de ese empleo de calidad, que no el que ahora mismo hay, un empleo de calidad donde eh, las personas estén dignificadas dentro de sus puestos de trabajo. Ya que está usted comentando estos temas, eh, el tema de la recaudación, hacía usted un, un hincapié, entendemos que quiere elevar la recaudación sobre las empresas y ciudadanos navarros. Hombre, nosotros lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones es que lo que no se puede es eh, incrementar eh, la presión fiscal en las rentas medias y bajas como al final sí que denunciamos que había hecho este Gobierno. Nosotros entendemos que los que más tienen, más tienen, los que más tienen tienen que pagar más, pero eh, la gente que ahora mismo está cobrando una renta básica con 19.000 euros eh, ingresados está pagando más impuestos. Ese no es nuestro modelo es un modelo que no se acompasa con las necesidades y la, real, la realidad social que ahora hay. Pero es evidente que quien más tiene, más tiene que poner para poder sostener un sistema en el que hay mucha más gente ahora mismo en situación vulnerable y que hay mucha más gente a la que hay que atender eh, en estos momentos de crisis económica en la que las necesidades de algunos no pueden ser olvidadas por, por el resto. Hoy Ramón Alzorri, hablando en Radio TVL Radio, abordando también que en esta nueva ejecutiva hay bastantes eh, personas que tienen que ver con la ribera de Navarra, eh, desde Cabanillas, Rivaforada, Cadreita, Valtierra, en fin. Bueno, eh, la ribera para nosotros es el, el corazón del socialismo en Navarra. Es un lugar importante, importantísimo. Eh, el otro día decía el, el presidente de UPN que deberíamos explicar a la ribera pues determinados posicionamientos que estaba teniendo nuestro partido. Y yo diría que la Ribera sabe perfectamente que para nosotros es fundamental e importantísima, que nunca nos hemos ido, por lo tanto no tenemos que volver. La Ribera está representada en la ejecutiva del Partido Socialista como eh, un elemento fundamental y representativo. Sabemos las necesidades que tiene la Ribera. Por ella luchamos todos los días y vamos a seguir luchando. Ese canal de Navarra, ese tren de altas prestaciones, Bueno, todas esas cuestiones, esa, esa, esos recursos para la sanidad eh, pública, para la educación pública, que tantas necesidades tienen. La Ribera se si ha desarrollo económico con la implantación de empresas, la fibra óptica. Yo creo que la Ribera es importante, que nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando por incrementar los recursos en esta zona de Navarra, que tan necesario es, y donde vive eh, muchísima gente. Y, por supuesto, que hemos tenido esa intención de que eh, todas las necesidades se visualicen y todas las necesidades y todos los recursos que necesitan se visualicen mediante gente que está en la Ejecutiva y que nos transmite día a día pues, cuáles cuál son, ¿no? desde, desde Cortes hasta, hasta Milagro, pasando por Riva por Forada, por Cabanillas, por, por, eh, por Cadreita, por Corella, eh, Baltierra o Murchante que están representados en otros órganos fundamentales importantísimos del partido. Eh, bueno, eh, la Ribera en pleno creo que está en sintonía con, con la nueva dirección del partido y la nueva dirección del partido está en sintonía con la Ribera y es unas, eh, se han buscado unas sinergias fundamentales y necesarias para, para dar visibilidad a... a a ese corazón que digo que es que es la ribera maría chivite en reelegida apoyo de la ejecutiva y un partido socialista que espera gobernar navarra ya veremos con quién no porque por un lado upn no por otro lado tampoco nacionalismos esperáis alcanzar una mayoría absoluta bueno lo que pretendemos es hacer gobiernos de izquierdas y progresistas eh, presentar programas que, que se acompasen con esa idea de progresismo eh, y de izquierdas, que entendemos que es eh, lo que priorizan ahora mismo eh, la sociedad, una sociedad que quiere avances sociales y no fracturas identitarias, y por lo tanto en esas estamos. También hay que decir que no quieren tampoco eh, la sociedad, nuestros votantes, eh, esa corrupción que ahora mismo ampara eh, el eh, UPN siendo socio del Partido Popular en Madrid, y creo que la sociedad se acompasa y necesita gobiernos de otra índole, donde se deja a un lado la corrupción, donde se dejan a un lado las fracturas independentistas y los delirios independentistas, y se centren en lo que realmente necesitan. Para, para usted, los casos de Andalucía del Partido Socialista no son corrupción, don Ramón Alzorriz. Por supuesto, también, y los hemos condenado igualmente. Y, por supuesto, esa gente que ha estado y que, y que ha estado dentro de esos casos de corrupción, está apartada del partido. Por lo tanto, eh, nosotros mh, la ética pública Para nosotros es un pilar básico, ahora mismo lo va a llevar el presidente del partido. Nosotros en su día ya hicimos eh, caso de la que quería la sociedad con respecto a la corrupción. Todos los cargos del partido firmamos, eh, firmamos eh, esto. Eh, firmamos compromisos éticos y estamos eh, dispuestos y disponibles para que en cualquier caso, cuando se abra juicio oral, si es que hay algún compañero o compañera que así entrase en caso de corrupción, fuese apartado y, y, y, y eh, destituido del partido. Uh -huh. Las palabras de don Ramón Alzori hoy en este análisis de lo que fue la asamblea, que duró toda la tarde, la parte de medios de comunicación fue por la mañana, entendemos que se hablaron de muchas cuestiones y ya... Al final, a las siete y media es cuando se confirmaba los elegidos. Ya que está usted tan comprometido con la Ribera de Navarra, según las palabras que está escuchando, le vamos a poner para que escuche el, las, eh, Ignacio Arana, responsable de la titulación de Ingeniería en la UNA de Tudela, la extensión de la Universidad Pública. Por si quiere hacer usted alguna cuestión e informarse de estas cuestiones, porque nos parece eh, lamentable que el responsable de la titulación de Ingeniería hable en estos términos sobre la UNA Así lo decían los micrófonos de Radio Tudela radio. Una pérdida de visibilidad, también una pérdida de influencia, tenemos mucho menos influencia. Las personas que estamos aquí y que... We we beter weten wat we nodig hebben, decidimos minder, beslissen minder. decir que niet dat de anderen de beslissingen moeten nemen die lo que maar dat ze minder in de buurt zijn van de stad, met het omgeving en met de problemen También hier rapidez We verliezen ook snelheid in het weten van de problemen en we verliezen ook We hebben veel minder recursos. Waarom? Omdat de gelden door de departementen en ze worden geëxploiteerd las cosas no si yo si tu deuda necesita una cosa que vale algo un poco más de dinero de lo normal no podemos agrupar las necesidades y agrupar nuestra financiación y no podemos pedir eso tenemos que pedir a cada departamento lo que nos puede dar está compartimentado y tenemos mucha menos capacidad de decisión y muchas menos posibilidades de funcionar tenemos muchas más dificultades. Así lo exponía don Ramón Alzorri. Yo creo que este comentario es suficiente para ver cómo está la una a la extensión en Tudela. Es evidente que la una en Tudela necesita refuerzo, necesita mayor atención y por eso el referente ahora mismo en educación en toda Navarra es el parlamentario de Tudela y del Partido Socialista, Carlos Jimeno, que es el que principalmente y prioritariamente ha hecho eh, numerosas iniciativas para dotar a la Universidad de Tudela de mayores recursos, de mayores eh, conocimientos y por lo tanto está peleando, luchando, día a día por, por, por implementar eh, las, los recursos que vayan a, hacia la Universidad de, de Tudela. Creo que es un compromiso que tenemos como partido y creo que es un compromiso que ha reflejado claramente día a día el portavoz de Educación del Partido Socialista, Tudelano, San, bueno, San Adrián, pero concejal de Tudela y Tudelano también de Pro y Defensa de la Ciudad, eh, que... que... Que hace en el Parlamento. Encantado de poder charlar con don Ramón Alzorrid, como ya han escuchado, el eh, sustituto de Santos Cerdán en su puesto como secretario de organización. Un abrazo, un beso muy cariñoso, el que os dabais tanto María como tú. Se muestran las eh, muestras de cariño que hay. Bueno, eh, igualmente para todos, Paul, y sobre todo un abrazo enorme para Rivera. Siempre hemos estado. Siempre estaremos y siempre defenderemos con ahínco, con decisión y con cariño y con humildad también las necesidades eh, que, que tiene la Rivera y las vamos a pelear con uñas y dientes. Que nadie lo